porque en este proyecto me muestran van a perforar 220 metros adentro para sacar el agua. 220 metros y van a construir casi 40 metros de, de altura para tanque elevado. Y van a hacer construcción de tendido de red de tuberías 8.500 metros, 8 kilómetros y medio. O sea, como de aquí a Naranjal, pasando Naranjal, vamos a llegar. Imagínense, es así, compañeros. Claro, como está distribuido en calles, avenidas, no se nota, pero 8,500 metros van a hacer el tendido de, red de agua potable. Compañeros, eh, compañeras, este programa es bien social. ¿Por qué digo esto? Porque esto construcción, distribución, Perforación de pozo es totalmente, viene a fondo perdido a través del presidente Evo 2 millones y el gobierno municipal con su contraparte 1.260.000, un, un poquito más de 150.000 dólares americanos. Entonces, eh, esto digo bien social, ¿por qué? Porque para todos los que están viviendo ahorita, gratis el agua. No, grifo chorreando les va a entregar con su medidor, con todo. Y los que llegan los que llegan después de este proyecto van a tener que comprarse material y el material no llega a más de 100 dólares no es no es 200 300 dólares o 400 que piden para no si está cruzando su calle matriz y meterlo a su a su casita después eh, después del proyecto que ha llegado Se compra material, su llave, su medidor, su cañería, codos, grifos, todo eso no llega a más de 100 dólares, inclusive con el medidor más. Así cuesta, compañeros. Pero yo quiero decirles, compañeros, ¿por qué les digo bien social? Porque el presidente ha creado ese programa, ha dicho, vamos a hacer a todos los alcaldes nuestra ayuda, no solamente a Montero. En Montero es el cuarto proyecto que estamos haciendo. El primer proyecto está en Naranjal, el segundo está en Santa Bárbara, el tercero está por allá, por Barrio Litoral, Primavera, y el cuarto está en Guavirá. Para que vean, ningún distrito estamos dejando a un lado, a todos los distritos estamos llegando.